Es otra cosa Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Importante es otra cosa, 14, 14 minutos, estamos escuchando Doña Soledad y uno recuerda la versión de Alfredo Citarrosa, pero en este caso estamos precisamente comunicados con Alfredo Piro que es el responsable de esta versión, que forma parte de un grupo que se llama Guitarra Negra y que está presentando un nuevo disco, Alfredo, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires ¿Qué tal, cómo estás? Un gusto hablar con vos Alfredo, contanos un poco de la elaboración de este disco. Mira, bueno, este disco es eh, la resultante de aproximadamente un año de trabajo y en realidad es, eh, es la consecuencia de este, un fanatismo abordado por... este unos amigos y yo, este, sobre la obra de Alfredo Zitarrosa, un, una decisión tomada en conjunto de querer cantar estos temas este, en vivo para que no, no queden solamente archivados en la memoria popular, sino que se sigan cantando, porque consideramos, el grupo y yo, que Citarrosa hoy hace más falta que nunca. Alfredo, el, el título, sugerente título que lleva la, eh, este disco particularmente se llama, en este caso, Melodi Mel Milongas de la ala a Z. Sí, señor. ¿Y establece qué criterio ese título? Bueno, más que nada remite a um, algo que sostenía Citarrosa. Él consideraba su repertorio. Eh, el género madre de su repertorio Como la milonga Incluso hay una cita eh, Expuesta en La carátula del disco que eh, Citarrosa mismo Dice que las milongas de, lo, Los tangos de Pichuco le resultaban silbados Como milongas Es un poco este, Considerar a través suyo eh, Al género del Río de la Plata Como milonga Alfredo, ¿todas las letras del disco son de Citarrosa Bueno, no, no todas. Eh, la canción y el poema, que es una banera, la letra pertenece a Idea Vilariño, gran poetisa uruguaya, este y guitarrero viejo pertenece a Walter Benavides. ¿Y esta, este, Washington Benavides. Este, perdón. Este amor por el Uruguay viene de dónde? Bueno, mira, creo que hay una hermandad. Este, implícita en nuestra cultura con el Uruguay, que nos lleva mucho más allá de compartir el mate, ¿verdad? Eh, creo que, bueno, somos este, hermanos de, de sangre y creo que la iconografía que representa Citarros en la música del Río de la Plata es... Igual de ambos lados, como así también ocurre con la figura de Carlos Gardel, ¿no? Salvando las distancias. Pensaba si en tu infancia escuchaste mucho Zitarrosa. No, en mi infancia, vos sabés que no, en mi infancia no escuchaba otra cosa que no fuera rock. Ajá. Pero sí tiene mucho que ver eh, con algunos puntos de inflexión en mi, no sé si decirlo, carrera artística. Yo presento mi primer disco, bien debuté. Eh, en el año 98, justamente en el festival Joven Tango, en Montevideo. Eh, yo voy, eh, por otra parte, sí, eh, siendo un pleno adolescente, acompaño a mi vieja eh, cuando se cumple un año del fallecimiento de Cita Rosa y se lo conmemora en un gran recital en el Estadio El Cilindro, De Montevideo, donde fueron convocados eh, mi vieja Susana Rinaldi, eh, Juan Manuel Serrat y Juan Carlos Vallieto Y esa fue la primera aproximación directa para con, con Citarrosa. Y siempre Citarrosa, de alguna manera, eh, su repertorio, su cancionero se filtró en mi. En mis listas de temas este, de los shows. Ya incluso en un disco anterior yo había hecho una versión de Doña Soledad y siempre en vivo eh, o alguna chamarrita o la litoraleña que pena también este, eran interpretadas en vivo, pero me quedaba como la asignatura pendiente de abordarlo de manera más integral, ¿no? Porque no se puede escindir el compromiso social y la palabra, la lírica de Citarrosa, en forma completa, ¿no? Entonces es como que la asignatura era abordarlo de esta manera y haciendo un trabajo en un disco conceptual. ¿Pensaba en esto que relatabas de tu escucha en relación al rock si en algún momento no se te ocurrió versionar en una especie de alocada versión rockera, citarrosa? Eh, no, no, no, la verdad que no, pero bueno, este hay... Puntos en común, a lo mejor estéticos, si se quiere, este, con cierta, a lo mejor no sé, eh, estética oscura que en algún punto uno pueda llegar a, a lucubrar en una misma línea y con perdón por los que sientan que les estoy faltando el respeto, pero a lo mejor a Cita Rosa, a lo mejor con Nick Cave, qué sé yo. Claro. No. Este, hay un, hay, hay un, a lo mejor un, un hilo conductor, la, la, la noche presente permanentemente, el, el, el dolor expuesto este, por vivencias personales, eso creo que está implícito. Tiene como una mirada muy de angustia, ¿no? La presencia de y la angustia está en muchas de sus canciones. Sí, bueno, pero porque no deja de no deja de tener una lectura eh, sociopolítica y cultural al mismo tiempo en sus letras. A lo mejor eso es lo que lo aventaja de, de estas otras exposiciones, eh, no, no quedarse enmarcado únicamente en, en la oscuridad estética, sino también este, en hacer denuncia, ¿no? como este, bueno, Alfredo Citarrosa consideraba que un cantor no es ni más ni menos que la voz representante de su sociedad, de su pueblo. Entonces yo creo que él consideraba que un mundo más justo era posible. Alfredo, ¿en este disco quiénes te acompañan? Bueno, en este disco primero quisiera eh, nombrar a mis compañeros de trabajo, a Moscato, Maximiliano Luna, en primera guitarra, arreglos y dirección musical, a Aníbal Cornillo en la segunda guitarra, Carlos Filipo tercera guitarra, Juan Iruzubieta en el guitarrón y Jerónimo Peña en la percusión eh, y están invitados en el disco Irene Cadario para el violín de Becho, nada más y nada menos y un grupo de amigos, este, cantores, excelentes cantantes que vienen a sumar sus voces como eh, Javier el Cardenal Domínguez, como Hernán Lucero, como Aureliano Marín Así que bueno, este es una gran familia de Guitarra Negra. Alfredo, tu formación como cantante, ¿cómo se organizó? No sé si se organizó. Transcurre, Tal vez nunca se haya organizado. Decir. ¿Eh? Tal vez nunca se haya organizado. Claro, claro. Yo te diría que transcurre hoy incluso. Eh, estudiando constantemente, este, eh, investigando, comprometiéndome con lo que canto por qué lo canto incluso hay una por ejemplo en, en este disco una canción que se llama el camba el taquirari que tiene este como el taquirari es un estilo musical que pertenece a la región oriental de de bolivia hay un léxico muy particular este explícito en, en la canción entonces bueno eh, estudiar qué significa cada palabra que uno dice y por qué lo dice, ¿no? ¿Y empezaste con una formación en canto popular o entraste por la lírica? No, empecé siempre estudiando en formación técnica canto popular. Uh -huh. Canto popular. Y efectivamente se terminó organizando en un primer disco, ¿qué, ¿cuál fue? Eh, mi primer disco, eh, que te comentaba hace un momento, El que, que se presentó en Uruguay, Uruguay. Y ese disco se llamó Bien Debute, fue una, una revisión de tangos clásicos, fue mi, mi primer acceso al, al repertorio eh, popular de Canción Ciudadana. ¿no? Y, a, y actualmente están circulando, ¿cuántos discos tuyos? Bueno, mira, actualmente tengo editados tres discos solistas. Bueno, este, eh, decir que tengo eh, editados, este, en todo caso es, puede ser considerado un, un eufemismo, porque eh, hoy la suerte de, de los discos queda supeditado a, a, a la situación que que transcurre en el, en el mercado, ¿no? Este, los discos están siendo un poco... Eh, diezmados y reconsiderados en otro formato que pasan de. Igual ser. sería bueno que lo menciones para la audiencia que está escuchando y que le interesa poder recorrer tu trabajo discográfico. Bueno, mira, en mi página web, alfredopiro.com, hay este, algunas exposiciones de los diferentes discos, eh, más sobre todo del segundo y del tercero, el segundo de Segundas Intenciones, donde ya hay una. Eh, mirada, si se quiere, más desfachatada del del, de, en sí, del del cancionero popular este Incluso hay una versión de Llorando en el espejo de Cerú Girán ah. Y abordado de una estética, si se quiere, ortodoxa dentro del tango Es bastante irónico la la, la, la lectura que yo hago en, en ese disco y el, y el último disco mío, Solista, Ovir de Noche donde está una versión de, de Doña Soledad, que no es la que escuchábamos hace un rato, y también está citado en el disco eh, autores y compositores eh, contemporáneos como Pepe Céspedes y Juan Subirá, Este, también está una versión de, bueno, de, de Close to Me, de The Cure Es, digamos, un, una mirada quizás más biológica en cuanto a mi modo de ser y a mi modo de Tu recorrido de vital expresado en el canto y la música ¿Perdón? Tu recorrido vital expresado en el canto y la música sí Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Podría decirse que, o podría reconocer yo ...que eh, no me encuadro solamente dentro de las arcas del tango, ¿no? De una manera ortodoxa, sino me siento más cómodo dentro de la música popular argentina. Alfredo, ¿ustedes tienen presentación de este disco dónde y cuándo? Mirá, eh, seguimos presentándolo eh, como hicimos desde principios de este año. La próxima presentación va a ser en La Peña del Colorado... El próximo jueves 8 de julio, vísperas del feriado. ¿Jueves 8 de julio en qué horario? Jueves 8 de julio y horario central, alrededor de las 22 horas. Para el que quiera caerse un ratito antes para comerse algunos tamales en, en la Peña del Colorado, puede hacerlo. ¿Que está ubicada dónde? Eh, oh, la dirección exacta es la calle Güemes, está en el barrio de Palermo. Este, no tengo la altura exacta. ¿Es Güemes al 3.500, puede ser? ¿Cómo no? Si usted lo dice, muy le Muy bien, creo. Güemes 3.500, y entonces, ¿es una entrada que tiene un valor aproximado de...? Muy módico el valor, eh, 25 pesos. Muy bien, muy accesible, por lo tanto, para todo el mundo que quiera concurrir a presenciar Guitarra Negra, Melodías de la la Z y te gustaría que nos despidamos de esta entrevista con qué tema musical. Y ya que nos, no, no, nos vamos, puede ser con Pal que se va. Ahí está, para el que se va entonces, Alfredo Piro, Guitarra Negra, muchas gracias por esta comunicación con la radio. No, muchísimas gracias a vos, un gran abrazo. Nos vamos entonces con el, el tema Pal que se va.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 maleta, Lo que no vayas a usar son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somositos y ya pita como el que vas, no cambien nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si y sentís tristesa cuando mires para atrás no te olvides que el camino es pal que viene y pal no te olvides del pago si te vas para la ciudad cuán y más lejos te vayas más te tienes que acordar cuán tan y lejos te vayas más te tenés que acordar cuán y lejos te Quanti más lejos te vayas más te tienes que acordar, cuántimas lejos te vayas, más te voy a. Lo importante es lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.